Soy Paula Florencia, mujer, mamá, educadora, trabajo con las infancias y con sus familias. Eh, elegí esta profesión en los 16. Eh, siempre me gustó registrar y escribir sobre mis propios procesos, ¿no? en el aprender, en el encontrarme con otros. Y me parece que ese caminito me llevó a luego a profundizar sobre eh, las huellas que dejan en nosotros esas primeras experiencias. Y bueno, cuando tuve que elegir, no dudé en que la infancia es el terreno, territorio, espacio-tiempo con un potencial único para transformar el mundo, este donde yo quería este aportar mi granito de arena desde la educación para para bueno, dejar huellas este, desde la ternura, desde el amor, desde construir espacios donde esas personas niñeces pudieran crecer en autonomía en confianza en libertad y bueno eso es lo que es el desafío cotidiano que aún estoy como emprendiendo y aún estoy eligiendo eh, estoy agradecida y más convencida que a los 16 de que, de que es la manera de transformar el mundo porque nos transforma a nosotros mismos este no es la única manera de, de construir otras realidades y bueno quiero elegir una frase de Marlene Guayard para que dice y que manifiesta lo que es la infancia para mí también la infancia es de una potencia inusitada es el momento y el espacio adecuados y oportunos para indagación para la transformación la identificación esta potencia radica en la posibilidad de abordar la infancia a partir de nuestra propia experiencia y no con la distancia de no implicarnos. Creo que somos nuestro primer objeto de arte. Debemos crecer con esta primer claridad. Nos estamos construyendo y cada día soy la mejor versión de mí mismo. Para ello, el contexto es importantísimo, pues somos uno de los tantos textos que nos preexisten. Bueno... Ese es mi mensaje para mis colegas compañeros eh, que miren a las infancias. Ellos nos pueden y nos saben decir qué es lo urgente y lo importante.